Bueno, hay una serie de proyectos presentados que algunos van para su trámite parlamentario a las respectivas comisiones, eh, después tenemos un proyecto de ordenanza eh, sobre los requisitos para la presentación de solicitudes de, casa, de calles, plazas y espacios verdes, es decir, los nombres, la nominación que el vecino eh, frecuentemente solicita en este consejo y se ha legislado en función de que tenga una determinadas características para acceder a que se denomine el espacio verde calle plaza con el nombre del que proponen los vecinos. Se está exigiendo una, eh, un mínimo de 100 firmas que avalen estas propuestas. También un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo a partir de una ordenanza que fue ingresada por nuestra eh, mesa de entradas donde eh, damos curso y, y decimos estar de acuerdo con el de embellecimiento de los espacios verdes del barrio Jorge Newbery que como digo este fue iniciativa fue forma parte de lo que hemos denominado iniciativa ciudadana y también ha ingresado este el proyecto de ordenanza del Poder Ejecutivo sobre la aprobación del nuevo organigrama que eh, como todo trámite parlamentario va a pasar por las respectivas comisiones que tiene el Consejo Deliberante para luego ser aprobado. Eh, esto rige para todos los proyectos que se presentan que son este ingresados en, la, en las reuniones de labor parlamentaria que recién hemos finalizado y luego derivado a las respectivas comisiones para su análisis ...y posterior despacho. Eh, tenemos también, como es habitual, los despachos de la Comisión de Hacienda sobre determinados planes de pago y eh, muy importante el proyecto de ordenanza de modificar la ordenanza de fondo de 256 que hace referencia a el presupuesto del Consejo Deliberante, donde lo que se ha hecho es eh, nada más ni nada menos que organizar las partidas presupuestarias. Esos serían en grandes líneas los principales temas que hemos que vamos a tratar y también hemos dado ingreso a otras series de proyectos presentados como eh el proyecto de ordenanza de adherir a la ley provincial 31 64 que es de equiparación de oportunidades a personas sordas e hipoacústicas. La invitación es abierta a todos los vecinos, es en el Club de Leones el jueves a partir de las 20 horas. Están invitados por supuesto todas las entidades intermedias que de hecho nos han hecho llegar eh, algunas inquietudes y van a ser analizadas después de la sesión eh, como se hace habitualmente, se, se anotan los vecinos y se les da curso a, a las inquietudes para que el consejo las pueda responder.